Radio Alama en internet y las noticias de Alama.com. Radio Alama en internet, una radio para compartir. Hola a todos, soy Rodrigo. Y yo Elena. Ya estamos listos para comentar más actualidad después de la presentación de nuestro director Juan Cabezas. Pues sí, y nos vamos directos a la sección de comunicación de nuestra web Alama.com para hablar de una noticia que. La verdad nos toca bastante de cerca Muy de cerca, porque trata sobre nuestro compañero Andrés García Maldonado Exacto, resulta que Andrés ha participado en un proyecto muy muy especial Un podcast que conmemora los 120 años de la Asociación de la Prensa de Málaga, la APM El podcast se titula Prensa, papel y pluma Y por lo que he podido escuchar es una auténtica joya Totalmente. Propone un viaje sonoro, ¿no? Sí, un viaje a la Málaga de 1905, para revivir el nacimiento de la asociación. Vamos, una recreación histórica en toda regla. Y ahí es donde entra nuestro compañero Andrés García Maldonado, él que fue presidente de la APM durante muchos años y eh, impulsor del Colegio de Periodistas de Andalucía. Claro. Y en este proyecto pone voz a un periodista de la época, José Cintora. Qué bueno. Es un proyecto muy coral, ¿verdad? Impresionante. Han participado más de 30 profesionales y además de forma desinteresada. O sea, por amor al arte. Totalmente. Entre las voces están, fíjate, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ajá, y también se incluye la participación del periodista Guillermo Jiménez Esmerdú, lo que es, bueno, es especialmente emotivo tras su reciente fallecimiento. Desde luego, una forma de que su voz perdure. Exacto. El podcast, que por cierto, está dirigido por las periodistas Laura López y Celia Bermejo. Se estructura en dos capítulos. ¿Dos capítulos? Sí, el primero se llama Málaga 1905 y el segundo es La Reunión. Que recrea la Asamblea Fundacional, imagino. Eso es, la mismísima asamblea. Y lo mejor es que en el artículo de alama.com se puede encontrar toda la información. No solo la información, ¿no? No, no. También están los enlaces para escuchar directamente los dos capítulos del podcast. Ah, qué bien. Y un vídeo de la presentación, así que quien tenga curiosidad puede sumergirse de lleno en la historia. Pues me parece una iniciativa fantástica, la verdad. Una forma de poner en valor la historia del periodismo malagueño. Totalmente. Y hasta aquí este comentario. Nosotros seguimos ya preparando la siguiente información que elaboran los compañeros de la redacción. Eso es. Todo bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos da paso a la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en Internet y alhama.com Información para compartir.